y 24, continuamos con el Enredando las Mañanas, pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, lo puede ser a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, nos busca www.rnma.org.ar y bueno, ahí puede seguir las noticias, si no también se puede comunicar con nosotros en el Facebook nos busca Red Nacional de Medios Alternativos y ahí pueden seguir la noticia, comentar, publicar eh, vos Javier estás mucho en el fei, ¿no? Sí, soy un chico de redes sociales. Además estamos a un par de semanas del encuentro de la red en Misiones, así que eh, ya nos estamos preparando para eso. ¿Sí, no? sí, vamos a ir de vamos a pasar del frío de acá de la provincia al calorcito de Por de fin la un poco Misiones. de calor, unos días de calor sí, nos, el... nos viene desde 10 Este, y acá, bueno, me imagino que también todos los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos ya están haciendo fondos, nosotros estamos organizando un bailongo para poder ir y también una venta de comida, así que, bueno, estos viajes la verdad que son importantes y uno le pone siempre el pecho para poder participar. Totalmente. Y, y más difícil, además, se hace intentar participar de estos viajes producto de la situación económica que nos mencionaba bien Julio Gambina antes eh, una situación económica que, que se está viendo y se está sufriendo en todos lados ¿no? nosotros mismos desde la radio empezamos a hacer números empezamos a disminuir costos eh, y es algo que la gente observa eh, y una conducta que la gente observa en absolutamente todas las instancias no se compra, se pasa a segundas marcas Se, compra, eh, se trata de consumir menos energía, su suceden algunos problemas dentro del hogar, ¿no? de ¿Por qué dejaste encendida esa lámpara? Claro. Y todo eso, toda todas esas experiencias cotidianas marcan, demuestran que, eh, eh, o en lo concreto, rebotan en una disminución del consumo. Y ese es la disminución de la inflación que mencionaba Julio recién, ¿no? esa disminución de la inflación no vinculada a mejores perspectivas o mejores números económicos, sino vinculado a una reacción de la gente frente a la catástrofe económica que estamos viviendo de disminuir costos, de atemperar el consumo y bueno, el producto de eso, producto de ese apriete porque un nuevo ajuste para con la población, producto de ese ajuste colectivo, es que empieza a distribuir inflación pero no como buenos datos porque si se produce menos eso va a significar a la postre más despidos menor actividad económica y una nueva ronda de, de ajustes ¿no? ah, no, eh, quería decir que además estas entrevistas están buenas porque mantienen nos mantienen informados no y nos nos da una pista por dónde hay que ir frente a los ajustes del gobierno sabemos no que, que el gobierno siempre va a tener una cuartada ahí para para seguir ajustando y como decía sebano esto estos ajustes su modo a la inflación y a la crisis de empleo que hay en la Argentina hacen que estemos cada vez más atentos a lo que a las nuevas cuestiones económicas que vayan surgiendo hace ese también el gobierno trata de tapar todo esto con toda la corrupción del kirchnerismo no cada vez que sale o hay un conflicto en el gobierno de Macri, y sale Bonadio o hay un juez a llenar alguna propiedad de los Kirchner y eso es la noticia y no se habla de la inflación, no se habla de la pobreza y no se habla de toda la crisis que estamos viviendo. Eso es algo que la verdad se viene repitiendo en todos los gobiernos, no de intentar cubrir con una noticia, cubrir otro aspecto que es mucho más noticiable y mucho más impactante Para la realidad sociopolítica y socioeconómica del país Yo me acuerdo en la época de Menem ¿no? Que el para el lo, lo, los primeros meses de la época de Menem eh, El tema en boga en todos los medios era Daniela Oswald Daniela Oswald que tenía la hija en Canadá Y que el padre se la había llevado y ella la reclamaba Esa fue la comidilla de los medios a lo largo pero no sé mes mes y medio quizás y por debajo de daniela oswald estaba mandadándoen en la reforma del estado y con las consecuencias propias de la reforma del estado que fue eh, luego luego bueno las privatizaciones y todo lo que vino después ¿no? y bueno y también esto como decía este el entrevistado julio la, en el primer bloque Este, esto va generando no que la gente empieza a salir de acá se empieza a protestar y, y, y esto va de la mano con la represión justamente no para parar toda esta en las marchas toda la organización que va sufriendo desde desde el gobierno seguramente represión no solamente como decíamos si se consume menos se, se produce menos se dan oleadas de despidos se dan oleadas y se dan también en eh, otro ajuste más que el ajuste que las empresas realizan con sus trabajadores por un lado eh, a través de los despidos y por el otro lado a partir de la no actualización salarial con inflación del 43% eh, si vos tenés una actualización salarial por debajo de esa inflación evidentemente te están, eh, te están recortando y para eso justamente estamos en contacto con este Alfredo Palacios de Soheil, ¿no? De prensa el Soheil de radio del Sindicato de Obreros eh, y Empleados del SMEV, ¿no? Y Alfredo, ¿nos escuchas? Sí, porbe claro, o ¿escuchan a mí? Sí, sí, sí perfecto, sí, totalmente perfecto. Eh, Alfredo, ¿podrías comentarnos las eh, últimas novedades en respecto a la lucha que están llevando los trabajadores y trabajadoras del ingenio por el reclamo, entre otras cosas un reclamo salarial Sí, efectivamente bueno, les cuento que hace casi 40 minutos más o menos este partieron ya rumbo a la capital de la provincia los dirigentes del sindicato de los empleados del azúcar, el ingenio Lerigma Eh, para mantener eh, tal cual está programado una reunión del el Ministerio de Trabajo de la provincia con eh, Jorge Cabalajús, con sus este, colaboradores y también con la gente de la empresa Levesma. Eh, ayer, domingo, de manera este, extraordinaria, digamos, hubo eh, reuniones que se han sucedido también en la tarde, tarde-noche, acá en, en Libertador General San Martín, donde, bueno, el ministro eh, volvió a viajar desde la capital de Eugenia a nuestra ciudad, eh, después estaba previsto una reunión de nuevo en la noche, la verdad que no, no nos quedó muy claro qué es lo que pasó, lo cierto es que eh, habían viajado eh, anoche tipo 21 a los dirigentes del Zuegahil y cuando estaban llegando a Jujuy, según la versión que han dado luego acá en la asamblea, Eh, ...les comunicaban que no iba a haber reunido la noche... ...sino que quedaba como era en un principio... ...para la, la mañana de este lunes, ¿no? Así que... Eh, ...esto ha generado mucha molestia... Eh, ...en los trabajadores... ...que, bueno, por ahí ven un poco como que se está... Este, ...jugando, entre comillas, con el tema... Eh, ...por este motivo también les cuento que... ...hace rato... Eh, ...tipo 10 de la mañana han decidido los trabajadores empezar ya con un corte cerrojo que no se levantaría hasta el regreso de los dirigentes del ZOEAIL desde Jujuy, que así como están las cosas, yo lo estima que estaría ocurriendo ese regreso pasado el mediodía, ¿no? Así que lo que se ha escuchado hasta acá por parte de los trabajadores es que, bueno, hoy hoy puede ser el día de y esperamos que sea para bien porque los trabajadores también han dicho si si hoy si hoy no logramos este acercarnos al objetivo, a la meta que nos hemos propuesto, bueno, esto se va a profundizar porque esto no da para más, ¿eh? Esto no da para más y pase lo que pase, nosotros si no hay solución vamos a, a hacer un corte que no se va a levantar hasta que no se solucione definitivamente el problema. Eh, le recordamos a, a nuestra audiencia que ha sido justamente este corte, bueno, como hay mucha gente que no es de Jujuy, la Ruta 34 es la ruta de acceso al libertador general San Martín desde la capital. Y es también la ruta por donde transita una gran cantidad de mercancía y una gran cantidad de gente. Eh, los sucesivos llamados, digamos, de la empresa negociar tienen que ver con la, la mantención de este corte de ruta que eh, se realizó posterior a la represión que sufrió en los trabajadores. ¿Cómo es, este Alfredo, eh, lo que comentabas del corte de Cerrojo? Bueno, eh, eh, bueno, el corte rojo sería sería de levantamientos parciales porque recordemos que hasta acá este que han venido haciendo levantamientos faciales a ano ya este al volveros son con las manos vacías este lo dirigente el su ir bueno muchos dijeron bueno cortamos ahora se estoy hablando tipo una de la mañana este y no levantamos hasta que se haga la reunión de fucuy bueno esta mañana hubo una asamblea este antes de las seis de la mañana y se decidió descomprimir por bueno la gran cantidad de vehículos que se iba acumulando hasta ahora en la agricultura libertador eh, después este, se estuvo haciendo levantamientos parciales este cada hora pero bueno, finalmente, reitero después que pasaron los dirigentes del sindicato del azúcar como la capital cujeña eh, esto es eh, tipo 10 menos 20 aproximadamente, los trabajadores dijeron, bueno, nos instalamos otra vez en la ruta y no va a haber pasado ahora hasta que no vuelvan los dirigentes desde Jujuy Y ojalá que traigan respuesta positivas, claro. porque si hay respuestas negativas, cerramos y no levantamos, ¿eh? Y que esto reviente, decían algunos trabajadores. Claro. Alfredo, ¿cómo es la situación de la salud de los trabajadores que fueron reprimidos? Eh, ¿Lo repetís, por favor? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la situación de la salud de los trabajadores que fueron reprimidos? Bueno, gracias a Dios este, podemos decir que están bien eh, salvo obviamente con adoloridos por lo que la vuelta que han dejado este lo, los balazos de goma que han recibido, ¿no? que bueno, como se han visto en, en las fotos en las imágenes que se han subido este fueron hechos eh, literalmente a quemar ropa y que esto es lo que ha provocado la bronca de los trabajadores que Después de sufrir esta represión, bueno, algunos este, respondieron con, con algunas pedradas, ¿no? este Cosa que también, digo, nos sirve para decir porque hoy estaba ojeando los diarios impresos en la provincia, donde hay un comunicado de la empresa, donde existe con que eh, los violentos fueron los trabajadores, que fueron ellos los que empezaron a pedrar a la policía, cuando en realidad fue al revés, ¿no? ...cuando en realidad fueron los trabajadores los que intentaban ingresar... ...a un sitio que no habían ingresado en años anteriores... ...hacer un acampe y fueron brutalmente reprimidos, ¿no? En virtud de esto, de la bronca que se produjo ser literalmente embuscado... ...bueno, algunos otros reaccionaron arrojando alguna piedra... ...que otra que había en el camino en ese momento, ¿no? Que también es importante subraldarlo eh, porque si no este se sigue por ahí con la intención de, de demonizar a los trabajadores y se lo que da como violento, ¿no? Estuvieron circulando videos y fotos de, de la represión del día jueves por las redes sociales y también por la televisión, porque este hecho trascendió nacionalmente, y habían opiniones encontradas, ¿no? Algunos medios hablaban de eh, trabajadores de, del ingenio heridos y le, desde la empresa la respuesta era que habían pocos trabajadores heridos y más heridos eran eh, los policías como mostró esto eh, los medios hegemónicos en Edesma y cómo repercutió este hecho en el pueblo? Bueno eh, eh, la verdad que insisto, por ahí eh, causa un poco de gracia y un poco de vergüenza digo eh, ver cómo Este, por un lado las versiones por parte de la patronal este dan cuenta de esto y en realidad digo nos gustaría haber visto imágenes no de los policías que dicen que fueron heridos este, las imágenes de los trabajadores heridos por los puentes gente que fueron baleados en las piernas otros inclusive a la altura del juez del maxilar este eh, fotos digo que eh, se, se han mostrado como testimonio no solamente se dice Ahora, también es importante decir que hay un video que ha distribuido la empresa, pero es un video parcializado de la cosa porque muestra solamente el momento cuando se abre el portón e ingresa un grupo de trabajadores este, que logra pasar, digamos, la línea eh, policial, la línea de, de la guardia de infantería, y otro grupo se queda ahí en el portón, ¿no? Ahora, eh, en todo el momento se muestra solamente esa parte, pero no muestra lo que ha ocurrido después detrás del cordón policial, donde eh, fueron este, reprimidos aún con más violencia los trabajadores cerca de entre 70 y 80 que quedaron, digamos, adentro en una encerrona, este y que fueron los que sufrieron lo, los mayores efectos de, de las balas de goma y de los gases, donde inclusive hubo gente que sufrió desmayos, y para los cuales después el grupo que había quedado todavía en el portal y que después retrocede ante la virulencia de la depresión, pedían que se dejen entrada a las ambulancias para atender a sus compañeros que habían quedado adentro por eso también surgió en algún momento la confusión de que habían detenidos y en realidad fueron retenidos digamos en ese lugar este por el, el cordón de la policía por la guardia de infantería y bueno, pusieron el esposón y no entraba nadie ni salía nadie no ni siquiera, insisto, aquellos que mostraban eh, signos ya de, de desmayo por la abundante cantidad de gases ...y por la gran cantidad de balas de goma que habían recibido... ...además, este por ahí la verdad es que no no se entiende mucho eso de, de los heridos de la policía... este que estaba perfectamente... ...se como ocurre cada vez que hay un operativo de ...con cascos, con escudo con bastones... ...bueno, con todos los elementos que tienen... Digo, ...y vos ves a los trabajadores que les vio que entran con la ropa de trabajo... ...con las gotas de goma... ...y llevando este cinta de plástico, algunos que le daban una carpa para en el lugar, ¿no? Así que, es en un enfrentamiento tal, digo, realmente, eh, por lo menos es verosímil la versión de, de la empresa yo dice que en realidad fueron más policías heridos que los trabajadores, ¿no? Claro, totalmente. Alfredo, uno de los argumentos muy, eh, muy, muy fuertes, muy concretos, que daban desde el sindicato era la diferencia salarial que había entre el ofrecimiento de Edesma y el ingenio San Isidro, eh, un ingenio mucho más chico. ¿Nos podrías, eh, para graficar a la, eh, a la audiencia, ¿podrías comentarnos las diferencias entre estos dos ingenios en términos económicos, de productividad? Bueno, este para ser gráficos, eh, lo que puedo decir es que, al decir de Secretario General del Sindicato del Azúcar... Eh, lo que se pretende es por lo menos lograr el acuerdo económico que tienen los trabajadores del ingenio San Isidro eh, de Salta. Un ingenio que eh, creo que tiene cuatro o cinco veces menos que la producción de azúcar que, que fabrica el edema este, y que, sin embargo, eh, eh, ha logrado este, un, un, eh, un salario importante para el sector y que, eh, en comparación con esto, había una diferencia... ...decía Vargas de 600 pesos... ...entre lo que de Ledesma... ...a los trabajadores del azúcar... Eh, ...acá en ese sector... ...y los que habían conseguido los trabajadores... ...de aquel otro ingenio de menor envergadura... Eh, ...así que en este momento... ...no tengo justamente... Eh, la, ...las cifras precisas... ...así que no no quiero explicar de... No. ...de inexacto decir algo que no corresponde... ...pero bueno, recuerdo claro que esto... ...es lo que ha explicado Vargas... ...diciendo que había eh, todavía una diferencia de 600 pesos, había empezado una diferencia de mil pesos abajo, pero bueno en las últimas respuestas la diferencia sería siendo de 600 pesos así que eh, Vargas sostenía en todo momento a instancia de la asamblea que eh, lo que se pretendía por lo menos era llegar a igualar lo que estaban cobrando este, los trabajadores de aquel ingenio esto comparando la envergadura de uno y otro este y, y eh, saliendo a contratar la, las argumentaciones del ingenio Ledesma, y habla de, de un momento de situación desfavorable y de crisis, en realidad quienes siguen de cerca la movida económica a nivel nacional e internacional saben que no tiene ningún tipo de asidero esto de la crisis que dice la empresa, ¿no? Alfredo, eh, te menciona algo que justamente pasa en todo esto, esta represión, Eh, justo que en la semana del apagón, ¿no? Recordemos que el 21 se va a estar marchando ahí en Ledesmo. ¿Crees que tiene algo que ver, sabiendo que la empresa eh, tuvo una vinculación importante, ¿no? Con la noche del apagón fue autora, pasaba los nombres y todo lo que sabemos. La verdad es que eh, uno se queda pensando, ¿no? Eh, porque, eh, visto eh, desde eh, un punto de vista imparcial, uno podría decir que ha sido un error estratégico reprimir a los trabajadores porque esto ha hecho que el, el tema estable periodísticamente y adquiera una connotación que esta vez no hubiese alcanzado y si ocurría como otros años, cuando también no le estaba eh, protestas el sindicato del Azúcar y, y de pronto... Eh, no había represión los trabajadores hacían la campaña y yo un poco hasta, debo decir a veces este por porque la cosa no pasaba a mayores que otras veces bueno porque también hay muchos medios que no quieren molestar a la empresa nema a veces pasaban como desapercibida la protesta digamos acá en la zona pero eh, con, con el tema de la represión este bueno el tema ha está dado Ahora, por eso digo, no sé si esto ha sido este, un error involuntario o si por ahí ha sido a propósito, este, porque algunos lo interpretan como que también fue a propósito como para decir, ojo, que, que ahora sí tenemos realmente el poder, estamos del de brazo con el presidente, un brazo con el presidente, el otro brazo con el gobernador, y ahora podemos hacer lo que a nosotros se nos antoje este como ya lo hemos hecho anteriormente eh, eh, en otras décadas como marca la historia eh, la verdad que da da para pensar no en, en diferentes direcciones lo cierto es que eh, seguramente digo ahora con todas las actividades que se están llevando a cabo y que se hacen año tras año acá en Libertador eh, por parte de los organismos de derechos humanos el gobierno de la base de la Pago, bueno, el tema seguramente va a ser eh yo recordaba iba en una de las banderas, ¿no? De todas las organizaciones que se movilizan rumbo al libertador en General San Martín, este para para refugiar a este este hecho que lamentablemente se suma a esta historia de cosas vergonzosas que han ocurrido con los trabajadores y que lamentablemente muestran del otro lado eh como como quien no ha sido autor o ha estado participando como cómplice, eh, que es la empresa Lerena. Sí, eh, sumando un poco a, a la pregunta de mi compañero, sabemos que el sindicato en los últimos años tuvo una participación activa y una participación crítica hacia la empresa, y la participación también activa en la marcha del apagón, me imagino que, que este año al no llegar a un acuerdo, a no tener resolución este conflicto, va a ser un punto importante también y con más razón salir a marchar. Sí, sí, sí calculo que sí, Rafael Vargas eh, ha venido en el primer momento, este, más allá, es por ahí, este, en, en la experiencia, eh, vos entenderás que a veces en una comisión a veces eh, no podés... Eh, pretender que todo el mundo esté de acuerdo pero sin embargo este Rafael Vargas eh, siempre eh, ha estado presente, acompañando y sobre todo ha estado colaborando también activamente eh, a, a este, recordemos que eh, en los últimos tiempos desde el sindicato del azúcar se aportó un libro real que se, se creía perdido y que ha sido considerado valioso en el marco de esta investigación y que se sigue y donde, bueno, se investiga a, a, a Carlos Pedro Blatier, a Alberto Lemos y otros, este eh, por supuesta complicidad en, en los delitos de humanidad ocurridos en la década del 70, ¿no? Así que, más que seguro, independientemente de, de cómo derive, si hay solución hoy o no, que seguramente la, la directiva del sindicato será protagonista en la marcha de la pagoza. Eh, bueno alfredo eh, agradecemos eh, la comunicación este vamos a seguir en contacto por supuesto desde la rnrma y en particular de, desde esta radio también eh, para ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos y, y bueno y desde aquí toda nuestra fuerza y todo nuestro apoyo a, a esa lucha que evidentemente eh, está está ahurndo no está está eh, significando en una molestia al poder Okay, okay, que saber con mucho servicio por interesarse y bueno, a mí por estar reproduciendo este la voz de, del sindicato y las aclaraciones ante algunas versiones tendenciosas, sesgadas que solo quieren confundir a la opinión pública con relación a cómo se enmarca, cómo arrancó el conflicto, cómo sigue y qué puede deparar en las próximas horas. Este, bueno, ha sido gusto ustedes saber con ustedes. Y bueno, cualquier cosa, este, nos pega el tubazo con confianza. Dale, dale, gracias. Bueno, ahí pasaba Alfredo Paredes, eh, responsable de prensa del sindicato, donde nos comentaba un poco sobre la situación actual en cuanto a la represión del día jueves, y esto cobra mayor relevancia, ¿no?, teniendo en cuenta que esta semana es son las actividades previas a la marcha del apagón y la marcha del apagón en sí. Un, un dato importante sobre lo de la participación de la empresa, ¿no?, el año pasado, yo me acuerdo también, un, aproximadamente una semana antes también de la, de la marcha, es que sale la noticia de que Blacker había sido desprocesado en la práctica, digamos, porque porque queda en un limbo legal su situación. Y sin embargo, en la misma eh, eh, en el mismo fallo donde la Cámara desprocesa o este desprocesamiento encubierto a Blacker la Cámara reconoce que eran camionetas de la empresa, a partir de la multiplicidad de testimonios que hay, la Cámara reconoce que eran camionetas de la empresa, las que pasaban levantando gente, las que participaron de la represión aquella conocida como la noche del apago. Reconoce eso la Cámara Pero termina diciendo Capaz que Blackier no se había enterado Y eso se pudo hacer viendo bien visible En las declaraciones de los testigos En los juicios que se vienen llevando Así Acá es. en la provincia, ¿no? Donde la participación es, es palpable Y está a la vista de todo, ¿no? De que la empresa tuvo verdadera participación en las detenciones de, de varios compañeros y no, no, y no nos olvidemos que hace poco años también se encontró una lista negra nueva de la empresa Ledema cuando sanaron la casa de los abogados de, de Blackhead en los Perales, aquí en Jujuy una nueva lista con eh, dirigentes luchadores sociales de hoy en día no estamos hablando no de antes y hay una persecuta todavía y bueno, está visto que van a seguir reprimiendo y, y queriendo avanzar con todo evidentemente Bueno, son las consecuencias de cuando el poder económico es también, eh, además del dueño de los destinos de la empresa, el amo y señor de una población. ¿no? Así es. Bueno, les parece que vamos a una pequeña pausa, escuchamos un poquito de música como Panchito, Pancho siempre tiene tula, algo Pancho. para compartir con nosotros. Está. Voces, voces, en mi cabeza están. ¿A dónde está mi amigo? ¿A dónde está mi hermano? ¿A dónde está mi hijo? ¿A dónde está mi padre? Aquí no están, aquí no están, en esta comisaría no. Aquí no venimos, aquí no están, Venís tu comilitari diríallo Aquí no veniu, quino escaro, quino veniu, quino dónde está mi hermana a está mi madre a está mi amiga aquí no están aquí no están eres de la comisaría no. aquí no he venido aquí no he estado eres la comría no, no. aquí no venido aquí no está no. aquí no me aquí no está